volvemos para continuar con este hora libre en este hermoso viernes parece que el fin de va a estar más complicado el clima y como les decíamos en el primer bloque y hablábamos la, las semanas anteriores íbamos reproduciendo ahí la información que se iba recolectando en las redes y los diferentes blogs y páginas que, que manejan los vecinos de mataderos organizados para para bueno para presentar el proyecto del barrio eh, en relación al predio de, de, del Mataderos, que que bueno eh, ha dejado de funcionar casi en su totalidad y, y que lamentablemente eh, la reta una vez más hace oídos sordos a los reclamos de los vecinos, no abre mesa de diálogo y discusión como tanto ellos se cactan, y, y bueno, están planteando un negocio inmobiliario a espaldas de los vecinos, que por suerte ahora han puesto algún otro freno y lo están denunciando. Y para hablar de ello, estamos en comunicación telefónica con Lorena Latana Crespo, vecina de Mataderos, Eh, Lorena, buenas tardes. Matías, Rodrigo, Natacha, te saludamos. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos. Muchas gracias por comunicarse. ¿Cómo, cómo seguimos diciéndote? ¿La Tana o Lorena? Porque nos decían que si no... <risa> no. <risa> no, Tana está bien porque creo que Lorena me conoce muy poco. <risa> muy bien, muy bien. Bueno, eh, bueno tan a nada. Eh, mira me parece que eh, estábamos hablando con Rodri en la reunión de preproducción ya hace eh, cosa más de un año... O, o bueno, nos pareció que por lo menos un año, eh, que ya había habido eh, en una primera etapa reuniones de, de vecinos de aquí del barrio de Mataderos y Aledaños en el Oviedo, para empezar a, a planear y a proyectar eh, eh, eh, este proyecto de los vecinos para el predio, y creo que, que habíamos hablado con vos también, ahí por intermedio de Juli, pero bueno, sí, lamentablemente, en este, en este presente, la cosa está mucho más compleja de lo que uno podía prever o esperarse, porque Eh, bueno, no sé, había una cierta esperanza de poder tener una, eh, un camino un poco más eh, más serio de diálogo, por lo menos, que no se ha dado hasta el momento, ¿no? Sí, correcto. Mira nosotros habíamos hecho varias reuniones en su momento, eh, justamente para intercambiar con, con los vecinos a ver cuáles eran las principales problemáticas que nosotros veíamos que el barrio no tenía solucionadas y que podían tener contención en lo que son las 34 hectáreas del mercado de hacienda. En ese momento, eh, digamos, el proyecto que existía de traslado del mercado era más inminente porque eh, en ese momento se estaba eh, planteando el traslado eh, a el partido de Matanza, exactamente en el predio que está eh, lindante a lo que es el mercado central. En ese momento estábamos eh, en esa situación. Luego, ese traslado se para porque la Intendencia de Matanza se opone y empieza una serie de, de deliberaciones donde todavía no se tenía el lugar de traslado. Vos pensá que el traslado del mercado no se hace de un día para el otro, sino que, por supuesto, tiene que construirse un nuevo lugar eh, y después hacer la mudanza. Por lo tanto, no es que es de un día para el otro que se traslada el mercado. Entonces, eh, luego de esas eh, de ese momento... Se comienza eh, comienzan desde eh, un acuerdo entre el gobierno de la ciudad y mercado de hacienda de línea sea eh, para el traslado del mercado sí. eh, luego se, se intenta con 6 a eh, no se logra y ahora sí lo han logrado con el traslado el traslado a cañuelas traslado que va a ocurrir ...aproximadamente en dos años, no es que va a, a ocurrir ahora el traslado... ...y esa es parte, digamos, de la discusión que le estamos dando a los vecinos... ...es claro. decir, cuál es el apuro que tiene lo que oficializa... ...en votar un proyecto no consensuado con los vecinos... ...cuando faltan dos años para el traslado, ¿se comprende? Claro, claro, sí, sí, sí. sí. Entonces, ellos eh, el día primero de octubre ingresan a la legislatura porteña el, el eh, actual, el proyecto que nosotros estamos poniendo objeciones, digamos. ¿Por qué? Claro. Porque el proyecto lo que hace básicamente es, de todas las necesidades que tiene el barrio, necesidades que nosotros además, no es que se nos ocurrió, sino que estuvimos haciendo en su momento muchísimas encuestas, sí. vos pensás que las encuestas nosotros lo, además las hacíamos con el presupuesto de los vecinos, de que el traslado no se iba a, que el traslado no se a efectivizar nunca, porque como desde el 2001 se viene hablando del traslado del mercado, el vecino de toda la vida te decía, "No, no se va a trasladar", esto lo vengo escuchando desde, desde hace un montón de años. Claro. de de esa base, digamos, de desinformación eh, por supuesto responsabilidad del gobierno de la ciudad, porque qué es el que efectivamente tiene que informar a los vecinos, a los vecinos del barrio de Mataderos que hay un traslado en curso, de que de que hay un proyecto en curso, etcétera es que nosotros empezamos a hacer la encuesta diciendo, bueno, eh, ¿qué, le, ¿qué le parece que necesita más el barrio de Mataderos para esas hectáreas? El resultado de esas encuestas fue categórico, fue categórico. Eh, de esas encuestas lo que surgió es la necesidad, básicamente, de escuelas, de escuelas de todos los niveles, surgió la necesidad de espacio cultural, que no hay uno solo en todo el barrio. Es verdad. Porque vos sabés que el cine El Plata todavía está cerrado, o sea que se, se sigue en la misma situación. <coughs> eh, de hecho, el anfiteatro, el único momento para el cual se abrió en los últimos años fue en dos situaciones. Una que fue cuando en el 2015 eh, vino el actual presidente a hacer campaña. Sí. Y otra cuando fue ahora recientemente el campeonato del asado claro. que fue la previa al gran negocio gastronómico que quieren hacer sí. entonces, cuando ingresan el proyecto el primero de octubre el proyecto que ingresan no contempla ninguna de las necesidades claro. ni de cultura, ni de educación ni de salud, eh, ni deportivas ni ninguna entonces, cuando los vecinos vemos eso, y además nos enteramos, el lunes a la noche de que se había ingresado Y al día siguiente, a la mañana, nos enteramos de que estaban haciendo una convocatoria a los diputados para el día siguiente, día miércoles 3 de octubre, ya tratar el proyecto para informarlos en la comisión de planeamiento conjuntamente con la del presupuesto. Cuando nos enteramos de eso, nada, eh, uno pidiéndose bien el, el trabajo, el otro acercándose, viajando de acá para allá, sin malabares, para poder estar presentes este miércoles 3, claro, donde ya planteamos la disconformidad, sumado a una situación que ellos no habían tenido para nada en cuenta, que son qué es, que dentro de la Recova histórica, porque sí. es patrimonio histórico la, la, la vieja recoba de Mataderos, claro. Hay 22 familias viviendo de hace, desde hace 70 años. Sí, algunas o sea, ya cuarta generación que están viviendo ahí por lo cuarta menos. Cuarta generación de vecinos. Y además, eh, familia de trabajadores del mercado de hacienda de toda la vida. Claro, claro. Entonces, o sea que además tenemos había una situación habitacional que ellos no estaban contemplando. Es decir, eso no tuvieron en ningún momento presente que ahí o había familias a las que por supuesto nadie les avisó nada y nadie les consultó nada. Bueno, eh, eso por otro lado, por otro lado también el tema de la feria de mataderos que... En, en ningún momento el proyecto hace mención y que todo pareciera indicar si sí, van a limpiar que la idea de ellos es meter adentro de la feria perdiendo su componente popular por un lado y luego no sabemos con qué idea comercial porque el, el proyecto el eje de este proyecto es que lo que lo que se trabaja para que se para que el, el, explotar en el barrio es el componente turístico y sí externo y además toda una serie digamos de edificios de hasta 22 metros de altura en todo lo que son lisandro de la torre lo que es lisandro de la torre evaperón y Murguiondo, que tampoco es para el barrio de matadero claro. se entiende entonces el, el polo gastronómico que cuando decimos polo gastronómico no decimos Eh, las parrizas del barrio donde vamos a comer, sí, amigos, la familia claro a, los que, a a los cuales estamos acostumbrados acá en el barrio claro no lo que estamos hablando son de grandes cadenas de sí, eh, al estilo Puerto madero digamos correcto son esas cadenas mismas Exacto. las han mencionado Ito y las ha mencionado Santili cuando estuvo acá en Mataderos, eh, en, en una reunión de esas que convocan a los vecinos en general, sí. que tenés que anotar por internet, ¿viste? Sí, para entrar que tenés que ser eh, de la mañana. el hijo de Superman para entrar. Te ponen, ponen 20.000 trabas para entrar. Exacto. Así que, bueno, eh, son grandes cadenas a los cuales, por supuesto, el nivel socioeconómico de nuestro barrio no permite que los vecinos del barrio vayamos a un lugar donde el tenedor es de 1.500 pesos, claro. entiende O sea, eh, eso por un lado, entonces Está lo del pueblo gastronómico y además todo esto que, que, que son eh, los edificios de 22 metros, lo cual atentaría además contra todo lo que tiene que ver con el patrimonio histórico nuestro, porque... Eh, Vos pensás que esto es el, el casco histórico de Mataderos, que es el lugar fundacional. Claro. No no es que están haciendo edificios en cualquier lugar de, de la zona, para colmo. No, hay... hay oh, mirá, te quería meter un, eh, un bocado con esto, ¿no? El, sí. Digamos, lo que tiene el Código de Planeamiento Urbano. Sí. Hasta hace algunos años, y por lo menos está entrada la, la, la administración macrista en el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Mataderos era uno de los barrios de la capital que sí. menos posibilidades tenía de desarrollo de edilicio tanto eh, en lo privado, en lo que tenía que ver con respecto a la construcción de fábricas, de por una cuestión de eh, falta de, de pulmones verdes, porque el barrio, no sé, no es como Parque Avellaneda que tiene un predio que son manzanas y manzanas de verde que permite hacer otro tipo de construcciones, digamos, eh, ni siquiera el predio de Matadero lo, se lo puede pueden ¿no? de, eh, devorar en estos negocios que hacen eh, los políticos muchas veces, eh, no sé, en un polo industrial, porque no da... Eh, sí. las manzanas y los espacios verdes para que se puedan eh, construir ese tipo de espacios, entonces claro. eh, la única solución que ellos tienen para un negocio es lo inmobiliario y lo gastronómico sí. no tienen lugar en el código de planeamiento para otra cosa, por eso, bueno eh, claramente ellos no es, más este gobierno eh, de Rodríguez Larreta y bueno, el macrismo general sí. no tiene ningún interés en apostar a la educación a la cultura, a la salud, no claramente pero digo, no, hay un tema mí. ahí en Mataderos que sí. en relación a otros barrios tiene ciertas particularidades que eh, bueno esto faciroso no le permite hacer negocio de cualquier manera sí eh, a ver vos sabés que el código inmobiliario le va a las alturas de toda la ciudad de buenos aires sí. y en especial lo que son las avenidas y por eso por eso por esa reforma del código ya claro. están metiendo este proyecto de 22 metros y no, no pueden con el actualr con el anterior día claro fue por la modificación correcto entonces por eh... Pero creo que el principal componente por el cual ellos no van a poder hacer eh, lo que quieren en Mataderos es el componente vecinal, identitario, no de, sí. de, de fuerte sentido comunitario que tenemos en el barrio y que hace que eh, ante un avasallamiento así, eh, apelemos a nuestra a nuestra historia de resistencia barrial y, y podamos oponernos siendo consciente Matías de sí. que de, de las limitaciones que tenemos a la hora eh, de lo que son los proyectos en legislatura dado que tienen la mayoría, ¿se claro, ¿entiende a lo que voy? Claro, claro, Entonces, claro, esa es una realidad que como vecinos manejamos, no es que eh, viste uno dice, bueno, sabemos que hay una parte de, de esta cuestión que para nosotros va a ser muy difícil parar por el hecho de que tienen los votos todo lo que estamos haciendo ahora es plantear una serie de reivindicaciones que no puede ser que no no la contemplen en estas 34 hectáreas. Claro. Se entiende. Sí, sí, sí. Y sí. bueno, y, y e intentar eh, dentro de todas nuestras posibilidades, porque hay otras posibilidades que solo la tiene el voto de la gente. Claro. Eh Están que... una consulta, ¿no? En esto que habláis puntualmente de del civismo, de los vecinos, ¿no? Y sí. eh, me parece que esto lo indicitorios es clave porque eh, hay nada, creo que hay muy pocos barrios de la capital que tan concentradamente tienen a gente de que esté sea tercera o cuarta generación en el territorio. Y Mataderos eso es muy particular y muy común. La mayoría de quienes vivimos aquí, sí. eh, nuestros abuelos fueron los primeros que vinieron de mínima, entonces ya estamos hablando de una tercera generación y muchos de nosotros ya también eh, tenemos eh, hijos eh, que son la cuarta generación y demás, sí. eh, y, y eso es un rasgo sí. tracental. Pero en esto que contabas, no de no poder tener el poder de las mayorías dentro de la legislatura... Sí. Eh, digo, digo, ¿qué funcionamiento tiene, o por lo menos que, que han podido probar de ese funcionamiento ustedes en esta organización que están llevando adelante con los vecinos y vecinas del barrio? Porque la ley de comunas, supuestamente, y planteada por eh, la administración macrista, viene a traer esta cosa republicana, norteamericana, europea, en donde sí. las comunas, los municipios, los pueblos, los barrios pueden tomar decisiones sobre sus escuelas, sus espacios de salud, sus avenidas, sus asfaltos, sus proyectos sociales y civiles. Y digo, ¿dónde está esa ley de comunas para que los vecinos puedan tener votos en algo trascendental? Porque acá no estamos hablando de comprar, no sé, una fábrica abandonada para hacer un colegio o para hacer un polo de no sé qué cosa. Estamos hablando eh, de, un, de un predio enorme y que es central y crucial para la identidad del barrio y para la estructura de un montón de familias, ¿no? Totalmente, y sumando la cuestión de patrimonio histórico también, sí. ¿no? mira uno de los reclamos que cuando fuimos... Nosotros fuimos dos veces a la legislatura. una de eh, La primera fue esta reunión que fue la primera que te cuento, de la Comisión sí. de Planeamiento, que fue el día 3 de octubre y otra fue el viernes pasado, donde eh, lo que hizo el oficialismo fue querer dictaminar igual cuando nosotros los vecinos y también juntistas porque vinieron... Eh, eh, en una en una de las reuniones vino una juntista, en otro vino otro juntista decirle en ningún momento este proyecto pasó por la junta comunal. Claro. Venimos preguntando porque el rumrum está estaba ya, claro, claro. Y aparte que se iban diciendo algunas pequeñas cosas sueltas en distintos medios eh como eh, de los grandes medios sí. que uno decía bueno y esto qué es de dónde sale a nosotros nadie nos informó nada de todos los juntistas vinieron eh, en la junta preguntando qué pasa con el mercado qué pasa con el mercado qué pasa con el mercado cuál es el proyecto cuando se traslada bueno no no, tenido, no les, les esconden toda información esto fue y lo plantearon en la legislatura entonces eh, mira es muy cómico porque para colmo eh, cuando cuando cuando ya los vecinos se dan cuenta que les están tomando el pelo y se ponen eh bementes, Sí, sí vi, con razón. Vimos con orgullo los videos. Es más, el <ríe> Giuliano eh, Ferraro sí. le dice a uno de los vecinos de la RECOBA que es que es un autoritario. Sí. Sí, sí, lo, eh, eh, lo vi, lo vi en eh, la, eh, la discusión, ¿no? Eh, claro, eh, entonces le si cuento republicano que vos estabas planteando cómo eh. funciona. Bueno, no funciona, es decir, si, si, no hay, si supuestamente la Junta Comunal, que es electa, además, sí. es electa por el voto popular, no tiene información, la piden, no se le da información, no se, no se le informa a los juntistas, no se, no se le informa a los vecinos cuando vamos a reclamar. Y además, cuando vamos a reclamar, aún a pesar del reclamo, con todos los argumentos, que sobran los argumentos claro. para todos los lo pedidos, porque vos sabés que pedir vacantes acá en la Comuna 9... No teniendo solamente el 18 de escuela media, eh, no resiste sí, sí. el menor análisis. No, no, olvídate. No, porque sí. nosotros decíamos, bueno, a ver, no tenemos hospital, no tenemos centro cultural, tenemos una sola media, tenemos un solo jardín, jardín maternal. O sea, toda una serie de cosas que no tenés. El barrio de Matadero parece que está castigado. Claro. Porque claro. hay otros barrios que lo tienen. Sí, sí, si más lejos, Lugano, que está al lado de nosotros, Lugano tiene del CBC. Sí. Digo, y no por Lugano porque tiene tantas falencias Lugano. Obvio, Lugano, obvio. la Comuna 8, lo, lo que es la cantidad de, de vacantes sí. que necesita es impresionante y, y es una necesidad urgente para... Que, que se haga to todas las escuelas que necesitan los, los, los chicos y las chicas de, de, de la Comuna 8, imagínate. No, sí, digo, eh, van a terminar, digo como hicieron con los jardines hace algunos años, que esta terciarización de agarrar casas y gente que se organiza de manera privada como monotributita para armar un jardín de infantes en una casa claro, alquilada. Claro, los CTI, CTI. Exacto, ¿viste? Eh, sí, digamos, los de primera infancia. Exacto. Que en cualquier lugar se abre, no eh, tiene, eh, digamos que no tiene el... el digamos, el nivel de formalidad, claro. y de planificación, etcétera, y que, que se requiere en todo lo que es el, el nivel eh, de, de lo inicial, ¿no? El nivel, inicial, el nivel ¿no? inicial, sí, sí, sí. Entonces, bueno, esta es la situación. El, el último viernes fue, eh, la verdad, fue, fue viste, eh, nada, fue, fue indignante. Básicamente fue indignante porque, eh, digamos... ...a todas las preguntas... ...a ninguna pregunta... ...ya sea que hicieran los vecinos... ...en sus... Eh, ...viste que te dan... ...un tiempo al principio... Claro. ...para que los vecinos se expongan... Sí, sí, sí, ...los sí. vecinos... ...he todos participado algunas... ...claro, perfectamente... ...dando argumentos... Lo, ...hay legisladores... ...que acompañan a los vecinos... ...que también hicieron preguntas... ...que no les fue de responder a ninguna... ...porque es esto... Sí, el, el, el ...lo que feria, siempre... ...y o... ...claro... Eh. ...entonces... Eh, ...y además de eso... Querer dictaminar a favor, porque nosotros lo que pedíamos es, bueno, si ustedes, pongamos por caso, es? nosotros estamos pidiendo diálogo con los vecinos, queremos participación en el proyecto y decir, de mínima, todas las cosas que necesitamos. Claro. ¿Entendés? Y frente a esa a ese pedido de diálogo, eh, la respuesta es que no, que van a despachar igual. O sea, que lo van a dictaminar igual. Ese es el momento donde eh, los vecinos con vemencia empiezan a cantar que no despachen, no dictaminen. Están claro. diciendo, es decir, no lo pasen al recinto así. claro Y después, eh, como siempre que se, que se obra de espaldas al pueblo, lo que tuvieron que hacer es irse escapando, porque además les da miedo. Sí, sí. Nadie agredió y le da miedo de, la, de, de lo que le puedan decir porque no tienen respuesta. Es este el problema. No, no, no tienen ni idea lo que es una agresión. No. Me acuerdo ah, no, de algunos de algunos videos virales. Vecinos, no, no, me acuerdo de algunos videos virales de Ucrania en donde la población esperaba a los legisladores afuera de la legislatura y los metían dentro de tachos de basura. Digo, eh, uno aquí no hace nada, ese ganda. Yo estoy muy triste, es muy triste y es muy malo para la democracia, ¿me ¿no? entendés? Porque sí, sí. digamos si, si vos te estás expresando como vecino, como un vecino del barrio que tiene grandes necesidades y en lugar de decirte vamos a dialogar, evaluarte, dice examinamos igual, bueno, Eso fue el día viernes, después el día martes. Convocamos a todos los vecinos para que quede claro, no solo la situación, sino el proyecto, porque sí. por el Facebook nos dábamos cuenta que también había vecinos que evidentemente les había llegado otra versión de las cosas. Por eso nosotros colgamos directamente el proyecto, claro, ¿entendés? Claro. Para que lo lean sin intermediarios. El proyecto, el mapa que trae el proyecto, es esto. Y los, hay vecinos que te decían, pero a mí me habían dicho que iban a construir escuelas. <risa> y, el, y el único, que esto fue una de las, inter, digamos, las intervenciones, hicieron, eh, varias reiteraron eh, lo del polo educativo de Mataderos, porque es indignante, porque el proyecto en su artículo 1, el que presentaron ahora, dice que este proyecto va a favorecer, por ejemplo, la educación, ¿no? Este sí. que metieron ahora. Y lo único que hay contemplado en materia de educación es el polo educativo que se está construyendo ahora sí. después de más de 10 años de lucha vecinal, después de que muchos vecinos tuvimos que recorrer la legislatura, despachos judiciales, etcétera para que se haga ese polo educativo y que ni siquiera se hizo como nosotros pedíamos, ¿eh? si no con la cantidad de vacantes y con las eh, especialidades que nosotros queríamos. claro Pero ese polo educativo... Que, está, que ya funcio, está funcionando tres salas de jardín, eh, está y, y el año que viene empieza a funcionar una primaria y una escuela eh, medio técnica era eh, audiovisual. Sí. Eso fue no es por este proyecto. Eso se está construyendo porque estuvimos reclamando más de 10 claro. años no solamente con los vecinos, sino incluso con el gremio de la UTE, la Unión de Trabajadores de la Educación, que se puso también el tema al hombro, y se logró esto que se logró, que no era lo óptimo, y que además ni por los pies cubre con lo que son las necesidades de vacantes. No, Imaginad no. que ellos están planteando la creación de 2.400 viviendas en esos edificios de 22 metros, que son 7 y 8 pisos, ¿dónde van a ir esos pibes? El jardín del pueblo educativo ya no tiene ya no tiene vacantes, por ejemplo. ¿Entendés? Entonces, o sea, ahí es cuando el vecino se indigna, el vecino que ha participado de todas las acciones del pueblo educativo, que sabe quién es, que, que, cuáles son los vecinos que llegan adelante la lucha, lo que costó, etcétera, etcétera, cuánto hace que venimos hablando del pueblo educativo de Mataderos, y entonces ahora te dicen, no, que este proyecto es el que crea el polo educativo. No, viste. Claro. Ahí es entonces es cuando se genera la indignación. Tana, entonces, eh, ¿sí? eh, nosotros nos quedan tres minutos. Te lo quiero avisar para si queremos redondir alguna idea en particular o contar alguna acción próxima eh, o las reuniones próximas o cómo viene la agenda. Digo, así no nos quedamos sin tiempo para, para contar eh, las cuestiones más trascendentales. Por supuesto. <risa> Mirá, eh, lo, lo más importante para decirle a los vecinos es que el, la lucha de los vecinos que estamos llevando adelante mínimamente tuvo alguna repercusión por cuanto al sí. proyecto estaba para ser votado ayer porque ellos dictaminaron a favor lo sacaron lo iban a poner ayer en la sesión y lo sacaron lo levantaron porque no tenían los votos porque nadie de la de, digamos que no sea del pro lo no quería vot quería votar el proyecto en contra de los vecinos así que lo primero es que la lucha da resultado no Segun, o sea, si no lo hubiesen hecho, así claro. como estaba. Sí, sí, sí, sí. Lo segundo, nosotros vamos a recorrer la semana que viene los despachos de todos los legisladores para que eh, escuchen la voz de los vecinos y cuáles son las necesidades del barrio de Mataderos. Después que hagamos esa recorrida la semana que viene, volvemos a hacer reunión. ¿Entendés? Perfecto. O sea, la, la, idea, se, la semana que sino, viene, no, la, la otra... De última Después nos avisa nosotros en la semana, podemos estar anunciando y en las redes digo cuando tengan la fecha exacta de la próxima reunión para que, bueno, colaboramos con esa y en discusión. El medio, sí. Y en el medio, esta gente quiere votar el día jueves, porque todos los jueves hay sesión. Sí. Esta gente la quiere votar el, el jueves que viene, no vamos a ir nuevamente todos a la legislatura más que nunca. Así que esperemos que a partir de, de todo lo, lo ocurrido y de lo que vamos a, a patear por los despachos, que se abra ese canal de diálogo para que el proyecto mínimamente refleje todas las necesidades que tenemos en el barrio de Mataderos. Perfecto, perfecto, Tana. Bueno, eh, nosotros aquí, claramente tanto la radio que, que, que está, digamos, físicamente eh, está en el barrio de Mataderos, eh, así que nada, eh, todos los programas y, eh, y toda la promoción va a estar, está atravesada por estos temas de la ciudad y particularmente de estos cuando los vecinos están organizados y con un reclamo justo, así que lo que vaya necesitando nos van comunicando, avisando Genial. y si no es en hora libre lo vamos a ir difundiendo eh, en toda la programación de la radio. Maapia, te agradezco mucho y a, y, a, y a todos los compañeros que están ahí porque vos sabés que para que esto solamente son los medios barriales sí. los que nos pueden ayudar a difundir esto, sí. porque no obviamente no salen en otros lados. Así que es un canal importantísimo para nosotros, ¿eh? Así que te quiero agradecer y agradecerle a todo el programa Hora Libre. Bueno, muchas gracias a ustedes gracias y nosotros como vecinos orgullosos del, del trabajo que están haciendo. Eh, bueno, igualmente, muchas gracias. De nada, hablamos pronto. Chau, chau. Hablábamos con Lorena Latana Crespo, vecina de Mataderos y parte de la Comisión de Vecinos que se está organizando reuniendo para presentar el proyecto de los vecinos de Mataderos para eh, el predio del Matadero. Nos vamos, vamos a matar con los tiempos y volvemos para el último bloque de hora libre Hora Libre. ¿Cómo os a... Hora libre. Muy bien. <risa>